La prensa guarda en nuestros días una situación precaria. Se ahogan sus manifestaciones por temor al escándalo, a pesar de ser más escandaloso el ejercicio de actos punibles que se guardan en el secreto de una complacencia funesta. Para llegar a este extremo, se ha torturado la interpretación de un principio constitucional. Regeneración, 31 de diciembre de 1900. Radio Proletaria, estamos a favor de la expresión. Aquí no callamos nada. Radio Proletaria, Radio Libre. Vuelan mariposas, cantan grillos. La piel se me pone negra y el sol brilla, brilla, y brilla. El sudor me hace surco. よろしくお願いしま